De la mañana, a 34 minutos. Y te contábamos ayer que el viernes el Comité de Derechos Humanos de la ONU le pidió al Estado argentino que se revise el caso Belén y que se libere a la joven que permanece detenida desde hace casi 900 días después de haber sufrido un aborto espontáneo. Ayer, más de 10 organizaciones de derechos humanos y feministas hicieron una conferencia de prensa para dar a conocer los fundamentos de los Amicus Curiae que se presentarán ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para pedir la libertad de Belén. Esta mañana estamos comunicadas con Soledad de esa que es abogada de Belén. Buen día, Soledad. Aquí Laura te saluda. Hola, Soledad, ¿me escuchas? Hola, h o l ahí a estás,、sí. Soledad. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En principio, para reponer un poco el caso, contanos qué le sucedió a Belén cuando ingresó en la guardia del hospital Avellaneda hace dos años atrás y cómo está hoy. Bueno, Belén cuando,、eh, ingresó porque tenía dolores de panza,、eh, se sentía mal, fue a c o m p a ñ a d a por su mamá al hospital. Este, en el interín tuvo un aborto espontáneo.、Eh, se la acusó de, primero de un aborto, luego en la justicia de un homicidio.、Eh, la cuestión es que Belén salió presa, estuvo cinco días internada y el quinto día salió directamente a la cárcel, que、uh -huh. es donde está hasta el día de hoy. ¿Y qué fue lo que dijo el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre su caso? Que su caso tiene numerosas violaciones a los derechos humanos, que no están respetados los estándares internacionales, sobre todo en lo que, en lo que tiene que ver con, este, con el respeto a la confidencialidad médico-paciente, y ha pedido su inmediata liberación. Le, le ha pedido al Estado argentino que revea in, su causa y que le dé la inmediata liberación. Uh -huh. ¿Y habla de este caso puntual o va un poco más allá y habla del aborto en general? También habla de este caso puntual, que lo refiere como el caso Belén, que es como t o m a d e estado público, pero también habla de la necesidad, o sea, vinculándolo con este caso, de la necesidad de descriminalizar el aborto.、Eh, Pensábamos que, bueno, esta, este tipo de situaciones evidencian que. O sea, la situación de Belén me parece a mí que evidencia este, cómo la justicia se ensaña con los sectores desaventajados y cómo, en definitiva, la penalización del aborto funciona solamente para determinados sectores de la sociedad y fundamentalmente eh, in, eh, induce a un aborto inseguro o, o a la clandestinidad, sobre todo c u a n d o s e Se componen mensajes como el de Belén, ¿no? que es que te va a esperar la cárcel si t e n í s un aborto.、Uh -huh. ¿Y cuáles fueron los fundamentos que utilizó el tribunal para condenarla puntualmente?、Eh, por un lado, consideró que、eh, las pruebas que había eran suficientes, este, omitió valorar todas las contradicciones, consideró especialmente que la defensa que tuvo Belén, yo aclaro que soy defensora desde el día que la condenaron, no antes. Pero la sentencia aclara que la defensa que tuvo no cuestionó el homicidio que se le imputaba a ella. Este, y finalmente considera que la violación del secreto profesional no es tal, que está bien que los médicos denuncien a sus pacientes. ¿Hay acciones judiciales iniciadas contra el hospital o en particular con、Todavía、los médicos? Todavía No, porque estamos esperando, digamos, que. Consolida en, en sede judicial la acción de Belén. Lo que sí hay respecto de los médicos es un pedido que hizo la Red Nacional de Profesionales por el Derecho a Decidir.、Eh, pidió que se inicie un sumario, me parece.、Eh, lo pidió la ministra, iniciaron un, iniciaron un expediente más de 200 profesionales y me parece que lo importante de esto es que es la censura moral de sus propios pares, ¿no?、Uh -huh. ¿Y cuándo debería expedirse la Corte Suprema Provincial? La Corte tiene 90 días、eh, hábiles, sin embargo, en general no se cumplen esos plazos. Lo que sí esperamos es que en este caso se pronuncie a la brevedad, por, por un lado, porque hay una joven de 27 años que está presa hace 25 meses, y sobre todo teniendo en cuenta la presión que ejercen. Varias organizaciones referentes en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres estén presentadas como amicus pidiendo la libertad de Belén. Y por último, lo que ha dicho el Comité de Derechos Humanos, pensamos que son cuestiones que deben incidir en términos de urgencia、uh -huh. para que la Corte se pronuncie. ¿Qué repercusión tiene esto dentro de la sociedad tucumana? ¿no? Porque también se instala un amedrentamiento respecto a muchas jóvenes que viven esta situación. ¿Qué es lo que pasa Exactamente. allí? Exactamente. Paradójicamente, acá el caso ha, ha tenido tratamiento solo por la prensa alternativa.、Eh, los medios hegemónicos de acá, el medio hegemónico, que es la gaceta en medios gráficos, y en la tele no ha tenido prácticamente cobertura el caso. Y cuando lo han sacado, que lo ha sacado Canal 8, ha sacado la palabra de los jueces, no ha sacado la palabra de las organizaciones de derechos humanos. Entonces, ¿por qué te cuento estas cosas? Eh, acá en Tucumán el caso está sumamente recortado, me parece a mí que con, un, con el mismo sesgo ideológico con que ha actuado en, a forma de tríada la justicia, la policía y la, y la salud, ¿no? Y me parece que en ese sentido los medios reproducen ese mismo sesgo. Entonces acá no es demasiado conocido el caso, lo cual es una paradoja, ¿no? ¿Cómo está Belén ahora de ánimo, de salud? e l e n está más fuerte, está muy, está muy ansiosa porque se resuelva su caso, se siente muy acompañada por, por la sociedad. Yo le llevo todas las semanas la, las notas que salen, las cosas que se dicen de ella, entonces ella está más fuerte que cuando yo la encontré. Lo que pasa es que a medida que avanza, bueno, tiene como altibajo: s está presa.、Eh, Y lo bueno que tiene que se empoderó, digamos, y que, y que puede advertir que ella es una víctima, no una victimaria, tiene también la desventaja que, que por momentos. Como que le da mucha impotencia, pero está fuerte. En, en términos generales está fuerte y está sobre todo esperanzado. Soledad,、eh, venimos de otra marcha multitudinaria de Ni Una Menos. Hace unas semanas aquí en el Congreso se presentó nuevamente el proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo. Es muy difícil entender que casos como el de Belén sigan sucediendo. ¿Podemos pensar que el Estado se convierte en un femicida cada vez que muere o condena a una mujer por practicarse un aborto o por tener un aborto espontáneo? Sí, yo creo que más allá de las figuras penales,、eh, que paradójicamente se aplican siempre contra, contra los sectores más pobres, me parece a mí que sí, como vos señalás, hay una gran responsabilidad estatal cada vez que una mujer、eh, tiene una consecuencia en su salud por un aborto inseguro o, o ve de alguna forma, se ve de alguna forma criminalizada, porque pensemos que Belén es un extremo, está presa. Pero estar acusada d e aborto ya en nuestra sociedad es un estigma, entonces. Sí, yo creo que hay, hay una gran responsabilidad estatal y, por sobre todo, creo que nuestros, nuestros parlamentarios, nuestros representantes que han llegado con el voto de la sociedad, yo creo que es hora que, en términos de democracia, se decidan a, a saldar esta deuda y por lo menos debatir esta demanda que es legítima. No solo porque representa un sector importante de la sociedad que somos las mujeres. Sino porque verdaderamente me parece que están comprometidos derechos humanos y es un debate que nuestra sociedad, que nuestros parlamentarios, perdón, se están sistemáticamente negando a dar, me parece que porque se disciplinan con sectores conservadores de poder. Me parece que es hora que miren para abajo y vean a quienes los hemos votado, porque es una demanda que, que la sociedad me parece que está madura para dar. Soledad, te agradecemos mucho la comunicación esta mañana con Damar en Coche. No, por favor, un abrazo a ustedes muchas gracias por ocuparse del caso. Conversábamos con Soledad Deza, esa abogada de Belén, la joven tucumana presa por haber sufrido un aborto espontáneo. Organizaciones de derechos humanos presentaron una amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Desde allí afirmaron que la joven fue víctima de violencia institucional. Ahora hay que esperar a que el máximo tribunal de la provincia revise esta sentencia tras el pedido